Cry and curse at the wind. He broke his own heart as I watched, as he tried to reassemble And my mama swore she would never let herself forget. Hola, un saludo especial te habla Jairo Fonseca. hoy quiero compartir contigo un videocast, que es un término que en el ámbito de la tecnología surgió a raíz de la experiencia con los podcasts. Un, un videocast es el mismo concepto, es una nota, es un post, un, una información que se comparte a través de video y se puede descargar o se puede ver en tiempo eh, real de forma online. Bueno, hoy es marzo 30 de 2011, llevamos ya tres meses de este nuevo ciclo gregoriano, hablando astrológicamente o civil o astronómicamente más bien y llevamos varias, eh, o tengo que compartirte varias cositas este año realmente ha sido poca la información que se ha compartido de forma online no hemos eh, hecho cursos, no hemos hecho conferencias el boletín también eh, ha estado un poco quieto Y eh, lo único que hemos hecho con, continuo es, eh, son los cursos de Astrología Esotérica junto a Diego, los días sábados. Llevamos ya 10 sesiones en total, que iniciamos el año pasado, de, un, de 15 que han sido programadas. De igual forma, eh, este año realmente dedicado es bastante a, a, al desarrollo y programación de herramientas computacionales. Siendo así que ya estamos trabajando en la nueva versión del Pain Astro Q2. y el desarrollo de un software eh, que se denominó Astroperfiles. Astroperfiles es una herramienta de alto perfil. Es una herramienta mmm, realmente lo que me he dado cuenta es que eh, que más uso y provecho le está dando a la herramienta son personas que tienen una alta relación o, o alta interacción de forma con la astrología de forma profesional. Realmente son personas que están aplicando la astrología en su en su actividad profesional, especialmente en el área de, de grupos, de selección de personal, o identificar grupos, o establecer perfiles para procesos o proyectos. Ese es como, como el gran nicho que está usando actualmente la herramienta, y un pequeño nicho de de estudiantes o personas interesadas en la astrología. Esto pues me ha llevado a A evaluar varios aspectos varias eh, varias situaciones especialmente en lo referente a la información práctica y, y pragmática de la astrología en estos días eh, estaba haciendo una evaluación de las herramientas y, y siendo muy objetivo me di cuenta que eh, el Pain Astro Q2 y el y Astro Perfiles que son las herramientas como más de más alto perfil que tengo y cuando me digo alto perfil son herramientas complejas en cuanto al, al desarrollo computacional son herramientas que están dirigidas a nichos muy específicos y ese nicho específico son personas conocedoras de la astrología y hay un nicho de personas que, que está siendo digamos no beneficiada de, de la información por una razón muy concreta y es que la información no está llegando en términos que le sean eh, comprensibles Eh, es claro que la astrología cuando se aborda de forma profesional requiere eh, tiempo eh, en, en, en aprender en conocerla y eso se ha reflejado pues en, en muchos muchos años de, de estudio ¿no? realmente pues esto es como un, como un denominador que no no no hay un tiempo definido eh, siempre se está estudiando astrología y las personas que, que así lo desarrollan pues así lo saben también Entonces, hay, hay eh, lo que yo estoy viendo es que hay un, una información muy interesante, muy válida, que está siendo desaprovechada por un gran número de personas que no son estudiosas o conocedoras de la astrología, que puede traer grandes beneficios a, a sus vidas. Entonces, pensando un poco en eso, y en la experiencia con AstroPerfiles, eh, estos últimos dos meses he estado eh, desarrollando un aplicativo, Eh, en el cual de alguna forma se pueda eh, suplir esa necesidad porque es algo que yo todos los días veo cuando las personas se enteran que de alguna u otra forma tengo yo alguna relación con la astrología siempre surge una inquietud referente a, a, a conocerse no al comienzo puede ser un poco superficial, algo like pero cuando poco a poco van viendo las posibilidades y, y se interactúa un poco pues se genera una información bastante interesante ese es el caso por ejemplo Este año una persona profesionalmente cercana a mí, eh, que compartió con nosotros en los talleres el año pasado junto a Diego eh, una situación eh, personal complicada desde el punto de vista emocional y profesional, pues emocional y que buscaba desarrollo profesional, pues vio la necesidad de hacer una asesoría y eh, se ofreció como voluntario en nuestros talleres, quedó muy contento, tanto así que eh, asumió posteriormente una consultoría personal junto a Diego. Y una de las, de las cosas que me llamó bastante la atención, hace poco hablé con él, y es que él había iniciado un proceso para viajar al extranjero, específicamente al Reino Unido y Europa, o, o Europa, y tenía que aplicar a las visas. Eh, los nacidos en Colombia, pues ese estigma que tenemos desde hace muchos años de, de del narcotráfico, cuando deseamos viajar al extranjero. Es posible, pero hay que hacer una serie de, de trámites legales que, que en ciertas ocasiones no son muy sencillos, que es la visa al Reino Unido y la, y la visa a la Comunidad Europea, la visa Henschen. Entonces él consultó con Diego la posibilidad de establecer algunas fechas que fueran propicias para aplicar esos procesos. Eh, Diego referenció dos, dos fechas, él muy juiciosamente las cumplió, pero no se sintió muy a gusto Con la respuesta obtenida, eso fue lo que él sintió, la emoción que él vivenció, tanto así que una le salió, la del Reino Unido, y la otra que la solicitó con España, pues creyé, se sintió que no, que no, que no, no se la daban, entonces pues me, me comentó su frustración y hace unos dos o tres días me llamó a contarte que sí le había salido, que efectivamente en las fechas, pues que Diego le había dado para, para hacer esa, esa, esa diligencia, pues se había. Como, eh, se ha realizado, entonces ese fue un ejemplo muy bonito práctico de la vida real otro ejemplo fue hace también unos días recibí un correo de una persona que también nos acompañó el año pasado en los talleres con Cecilia, en los talleres de Revolución Solar, en el cual eh, manifestaba la intención de buscar una residencia legal y eh, tenía cierta aprehensión o cierta ansiedad hacia qué, qué, eh, qué mecánica seguir eh, en, el, en el desarrollo que hicimos con Cecilia de los talleres, se establecieron las fechas, los procedimientos, y hace dos días me contactó a través de un correo electrónico diciéndome que efectivamente ya tenía su residencia y estatus legal y pues que, era, que había sido muy acertado con los procesos que Cecilia había escrito. Entonces, esto pues, eh, son, son situaciones que de verdad me ponen a pensar mucho en cuanto a eh, las re posibilidades reales prácticas de la astrología. Muy claro que los perfiles de personalidad son muy... Muy reales, son constatables, eh, básicamente lo que se refiere a emociones. Y hay un siguiente ítem que es el ítem ya de eh, optimizar tiempos eh, referido a actividades o necesidades que tengamos actualmente. Entonces, concretando, me estoy extendiendo mucho. Lo que nosotros o lo que yo, lo que yo pretendo actualmente es generar una herramienta que para diferentes tipos y necesidades de usuarios pueda generar alternativas, soluciones, pueda generar herramientas para tomar decisiones, eso sí no es algo determinista, no es algo que, que, que, que indique a, ah, sino esto es un proceso y es un proceso que se puede eh, generar de forma automática. Me acuerdo mucho este año he estado en eh, contacto bastante, bastante amplio con Hernán Muñoz y él, y él hace una referencia muy bonita de la astrología Eh, él dice que la astrología es como un Tangran y para quienes no sepan Tangran es un juego de origen chino que consta de unas figuras eh, geométricas, eh, hexágona, eh, formadas a partir de polígonos regulares, son aproximadamente 7 creo y con esas figuras se han podido determinar otras figuras en sí, o sea esas siete figuras determinan creo que son siete, no recuerdo ahorita muy bien el, el número exacto, pero son pocas, determinan un número mucho mayor de figuras, tanto así que eh, hay personas o que se han dedicado a hacer las estadísticas y conteo y, y pasan los varios miles, diez mil, quince mil posibilidades que pueden desarrollarse a partir de, de estas figuras. Entonces, la astrología llevada en términos del tan gran es eso, es se tienen unas variables básicas alrededor de unas Eh, 48, 52, más o menos, lo que hace referencia a elementos, a signos, a planetas, a, a cúspides, bueno, y una serie de subdivisiones. Entonces, esas, esas diferentes posiciones fijas nos pueden ayudar a generar Otro, otro tipo de informes y reportes. Entonces, el más simple y básico es la posición del Sol, que es de pronto que conoce la mayoría de, de, de personas cuando se nombra astrología. Pero a raíz de ahí surge otros más básicos, pero muy potentes, que son, por ejemplo, Sol, Luna y Mercurio, que, que es el, el, el gran perfil psicológico que poseemos los seres humanos. Y hay otros ya más especializados, otros tan gran, otras opciones, otras capas de la astrología más especializadas. que son, por ejemplo, esto que les acabo de mencionar, estos ejemplos de optimización de horas y de agendas que, que los seres humanos podemos realizar. Entonces, podemos tener una agenda en la cual hay probabilidades, y para mí eso es muy claro, eh, yo hago ese enfoque de probabilidad, o sea, no es de determinismo, no es que para esta fecha va a pasar algo, sino la probabilidad de realización es esta, si tú tienes en cuenta una serie de variables, ¿no? que eso pues, es lo que se realiza normalmente en una consultoría con un astrólogo pues, profesional y serio. Entonces, lo que te voy a compartir a continuación es algo que resume esto, algo que resume muchos años de trabajo en, en software computacional, específicamente en astroperfiles, que es como el gran eh, logro ahorita a nivel... Eh, computacional y peinas trocudos que es como el, el gran corazón. Ahora, ya hablando en términos técnicos y operativos a nivel eh, logístico o, o productivo más bien, operativo, la, lo, lo que te voy a compartir ahorita es una herramienta que está basada en un desarrollo web, eh, algo que, que era que a lo cual yo tenía bastante aprensión hace unos pocos meses porque realmente todo mi proceso y desarrollo de programación ha sido encaminado a software de escritorio, PC, desktop, eh, Windows, <ríe> también en términos, y ahí pues eh, una gran tendencia en los últimos años a llevar toda la información a la web. Esto tiene una gran ventaja y lo he podido constatar ahorita en carne propia, precisamente con la herramienta que te voy a, a, a compartir ahora, Y es que eh, la ventaja en la web son varias. Primero, desde el punto de vista tecnológico, se cuenta con las últimas actualizaciones. Eh, ya no hay limitantes a la plataforma, o sea, ya no es limitado a un sistema operativo. En el caso mío, por ejemplo, todos mis productos son para Windows y usuarios de Mac o Linux de pronto pueden verse eh, limitados a usar la información. Entonces ya la, la portabilidad es únicamente a Internet, quien tenga Internet, acceso a internet, ya sea desde un dispositivo móvil, un tablet, un netbook, un laptop, una PC, tiene acceso a la información. También hay una economía de costos, o sea, realmente ya se consume lo a lo que se accede, no hay que pagar una licencia o un gran valor por un, por un software, eh, hay bastante información que se puede acceder de forma gratuita y hay otra información Premium, por así decirlo, o que requiere un acceso, pero de todos modos es muy económico porque se está escalando. Entonces hay, hay varias ventajas desde el punto de vista tecnológico y operativo que, que me han motivado a hacer esto. Y también pues hice un esfuerzo grande en, en, en hacer una adquisición de conocimientos de programación en web. Y también hay otra gran ventaja desde el punto de vista contenido, que, que el contenido realmente ya... pasa a ser muy grande, muy amplio. Ya, ya varias personas pueden generar contenido y el cual se puede implementar operativamente en la en la página web. Bueno, sin más preámbulos, voy a mostrarte lo que es mi idea. Este es un proyecto que hemos denominado Conocernos. Es así de simple. .com. Es esto es una página web que está con, eh, formada por dos grandes módulos. Un gran módulo que es un blog un, o un un espacio donde vamos a estar divulgando contenido, y aquí la diferencia es que no vamos a hablar en términos astrológicos, aquí lo que vamos a hablar es en términos de información generada a partir de la astrología y eventualmente también numerología, esto ya lo vamos a hacer más adelante, ya si te estás interesado te puedes conectar a la página y te suscribes al boletín, pero entonces lo que vamos a encontrar aquí es información generada en base a astrología sin hablar de nada en términos astrológicos, esta es una página que va a estar orientada a personas, que no necesariamente tienen que saber de astrología, aunque estemos basados en astrología. Entonces, por ejemplo, estos son unos ejemplos de reportes o informes que aquí se está cargando la página, que se generan en base a parámetros astrológicos. ¿no? Estos son unos gráficos, y ahorita vamos a ver esto en detalle. Eh, entonces, estos son unos ejemplos que hemos cargado para empezar a probar la página, eh, y los cuales se van eh, mostrando a medida que se van generando. entonces son varios informes y reportes. Para una persona que sepa astrología, o que esté estudiando astrología, pues va a encontrar eh, cierta afinidad en cómo, a, cómo se genera esta información. Bueno, eh, lo que yo te voy a mostrar ahorita es la idea, no vamos a, a entrar en detalles de, de, de cómo funciona, y es esto. Y el otro módulo es este, es un módulo, un panel de control, donde yo como usuario, Puedo crear ilimitadamente y gratuitamente registros de personas. ¿Qué es un registro de personas? Un registro de personas es esto. Un registro de persona es unos datos de nacimiento de la persona. Eh, un nombre, una, una, un apellido, un género, un, una llave de, de acceso para identificar a esta persona más adelante en un grupo. Porque tú puedes crear datos de personas, las que quieras. Entonces puedes establecer una relación personal o una relación general. Eh, cuando se carga un dato este queda almacenado en el panel de control de la persona en este caso la persona es invitado, pero tú puedes darte de alta y crear datos de tantas personas como quieras entonces hay una serie de elementos que eh, permiten interactuar entonces inicialmente tenemos tres tipos de informes configurados donde un informe de un reporte es una información que se muestra a partir de eh, un parámetro astrológico o numerológico ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar todas estas personas y voy a acceder a los reportes, donde los reportes, como te digo, son eh, diferentes informaciones que se generan a partir de los parámetros astrológicos, es el tan grande. por así decirlo en términos astrológicos, son muchísimas las posibilidades, muchísimos los reportes que se pueden generar a partir de parámetros astrológicos o numerológicos. Aquí hemos nombrado solo unos siete estos hechos con el ánimo de, de, de iniciar, de dar un primer paso, y estos por ejemplo son, eh, por ejemplo, primero hagámoslo desde el punto de vista astrológico, ya que estamos hablando de astrología, los ítems para las personas que seleccioné, ¿qué son los ítems? Entonces los ítems son las posiciones en signos de los cuatro primeros elementos. ¿no? Entonces eh, aquí los estamos visualizando, posiciones en signos de los primeros cuatro elementos. Eh, Astrológicamente también puedo sacar estadísticas, las estadísticas hacen referencia a, a varios conceptos, el primero de ellos por ejemplo es el género, ¿cuántos de estos son hombres, mujeres? Fíjate, aquí masculinos el 70%. femenino el 30%, el rango de edad quienes cumplen un rango de edad entonces cuando tenemos un grupo de estudio y hemos hecho una búsqueda previa pues eh, es interesante ver esas estadísticas ¿no? por ejemplo aquí el grupo mayor son personas de 28 a 35 años eh, corresponde al 30% de la muestra de 10 personas ¿no? esta es una muestra pequeña, realmente eh, se creó, fue así con, con ese año eh, astrológicamente Sol, exposición desde Sol, Luna, eh, Mercurio y Venus También la cantidad y el porcentaje, por ejemplo, la luna, un 40% de estas personas tienen la luna en cáncer y un 10% en escorpio y en otros elementos. Entonces, esta es una, una primera estadística, es una muy sencilla, muy simple, pero se pueden generar muchísimas, muchísimas más. Como te digo, esto es a modo de ejemplo lo que estamos mostrando esta plataforma. Eh, las posiciones, entonces también son las, las posiciones astrológicas eh, de, la, de la persona. de sus elementos principales. Como te digo, esto es una primera presentación. Bueno, hay otra serie de, de elementos, por ejemplo, eh, los gráficos, por ejemplo, CN es capacidades naturales, entonces quiero ver las capacidades naturales para Miley Cyrus, ella es Hannah Montana, para quienes no saben. Entonces este es un, un reporte gráfico que surge de las interacciones, de capacidades naturales, esta información surge también de del contenido divulgado por Hernán Muñoz en su libro y tú qué sabes de ti. Eh, capacidades de acción de Barack Obama, sí, eh, puedo verlo y puedo configurar los reportes, perdón, los gráficos, aquí por ejemplo estábamos viendo de Barack Obama un, un gráfico en barra plana, aquí lo estoy viendo en barra suavizada y también lo puedo ver por ejemplo en... En, en forma de columna, no barra, sino en forma de columna fíjate, lo estoy viendo en forma de columna y hay otro reporte que es la visión del mundo parcial este es un reporte que surge en base a términos no astrológicos fíjate que ya no estamos hablando de astrología sino estamos hablando de adjetivos ok, y eh, puedo ver todo Puedo ver todo lo. Eh, la, la, la visión parcial del mundo en palabras claves básicas, las capacidades naturales y las capacidades de acción. De igual forma, puedo generar estadísticas para el grupo de estudio. Entonces, el grupo de estudio son las estadísticas generales. Aquí ya son estadísticas habladas en términos no astrológicos. Es la misma que vimos en el concepto astrológico, pero aquí ya en términos no astrológicos es. ya un sol pasa a ser una naturaleza esencial, imaginación y psiquis pasa a ser. Eh, la luna, y ya. Eh, ya eliminamos los términos astrológicos y hablamos ya con adjetivos en términos prácticos y de relaciones humanas. Igual puedo comparar las capacidades naturales de todo un grupo, esto es súper interesante, fíjate. Eh, y aquí puedo seleccionar, centrarme solo en, algún, en alguna capacidad, por ejemplo en la capacidad de negociación, las personas que más alta de negociación tienen son estas, ¿no? ¿Sí? o capacidad de escucha, las que tienen más alta capacidad de escucha son estas entonces fíjate que esta es una gráfica interactiva súper súper interesante esto es algo que una herramienta en la web permite hacer que es una herramienta que se llama Fusion Shards. estoy usando actualmente es una versión de evaluación pero es una herramienta muy muy interesante, muy compleja es un software que utilizan muchas compañías, grandes compañías y pues ya te vas a dar cuenta por qué bueno También puedo ver reportes, eh, visión parcial del mundo. ¿Esto esto qué es? El de todas las personas. Si te fíjate, esta es una información ya, ya en términos no astrológicos. Esto, como te digo, y te repito, está basado en los términos del trabajo de Hernán Muñoz Hernández. Tiene un, unas matrices muy interesantes de texto parametrizado. O sea, no son tantos recetas, pero sí son textos parametrizados y que surgen en base a unos parámetros. O sea, detrás de esto hay un cálculo interesantísimo. Pero no necesariamente para accederlo, pero pues lo tienes que conocer. Siendo siendo no estudiante de astrología o no conocer de la astrología, lo tienes que conocer. Bueno, entonces estas son como como los gráficos. Eh, aquí se pueden seguir generando muchísimos, muchísimos eh, reportes e informes. Bueno, otro, otra, otro, otro característica importante. Esta ya es una avanzada que tiene. Bueno, este módulo tiene. Eh, un modo de filtro, cuando uno tiene muchas personas yo ya he hecho pruebas con 100 registros tú puedes hacer búsquedas por género eh, entonces ahí te aparece el género entonces sobre esas 3 que encontró voy a hacer eh, voy a calcular reportes ¿sí? no necesariamente tiene que ser sobre, sobre, sobre las 100 o sobre solo una, yo puedo seleccionar solo una persona y sobre esa persona hacer un estudio de reporte ¿sí? eh, puedo buscar por ejemplo Quienes son, por ejemplo, tienen alguna relación a nivel de música. Porque así yo es que entonces aparecen esas personas. O puedo hacer búsquedas por, por nombre. Quienes se llaman, por ejemplo, que tengan la letra J en su nombre, no? Entonces, solo Juanes, que tengan la letra O, o bueno, que se llamen Obama, o, o que se llamen de, de alguna forma, no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen la letra O en, en el nombre, o por apellido. Entonces, es una búsqueda que ayuda a filtrar y seleccionar. Eh, las personas con las cuales quiero trabajar, ¿no? Bueno, hay otro, otra característica bien interesante y es la agenda. La agenda es eh, un concepto, eh, una, una, una especialización muy potente y muy fuerte en la astrología cuando se tiene certeza de la hora, cuando la hora está corregida y hay una conciencia del inventario natal. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me interesan mucho los contactos de Sol, Venus y Mercurio a mi casa 10 porque en mi inventario natal hay una relación establecida que genera unos proyectos o unas opciones muy interesantes de vida. Yo la verdad, ese ejercicio lo he hecho muy pocas veces, yo creo que unas tres o cuatro veces en, en la vida que saco los contactos uh, anuales o mensuales Y los listo, pero realmente yo nunca me siento a ver eso y no lo tengo presente. Es muy probable que esté desaprovechando oportunidades y es muy probable que esté tomando algunas de esas oportunidades de forma no consciente, sino que estoy desarrollando un trabajo, una actividad, y, y, y tomo la actividad, la. Uy, aquí salió un mensaje. Y tomo la actividad eh, sin darme cuenta. Entonces, ahorita con lo web uno puede hacer una, una, una aplicación bien interesante y es que a partir. de una programación previa, de una establec un establecimiento de parámetros, puedo configurar una herramienta para que periódicamente me envíe correos electrónicos indicándome los contactos cercanos, por ejemplo, de ese Mercurio a mi casa diez, o de ese sol a mi casa diez, o bueno, lo, lo que sea de acuerdo a mi inventario natal, y solo estoy concentrado en los, en los eventos cercanos, en los, o en el uno, en los dos o tres eventos que tenga esta semana. Y eh, ya teniendo atención y foco en esa posibilidad, pues es muy probable que pueda optimizar la realización de re, realización de un área de acción beneficiosa. Entonces de ahí surge esto, la agenda, que la agenda es un, una característica que se está actualmente implementando, todavía no está disponible, ya en unas pocas semanas, yo creo que en unas dos a más tardar semanas, está disponible esta agenda, en la cual uno programa eh, a la herramienta, programa el software para que, el contacto a alguna posición específica supongamos a Mercurio con algún elemento en tránsito eh, me está informando periódicamente de los contactos, aquí por ejemplo este es un ejemplo de contactos de Mercurio a esta posición en Virgo ¿Sí? esto es de una persona, que soy yo <ríe> entonces eh, en el año por ejemplo del 2011 tengo desde de marzo 20 contactos a esta posición en Virgo entonces tener Yo podría, y eso lo he hecho, pero como te digo, no es práctico sacar este listado y tenerlo periódicamente. Yo no lo estoy consultando, pero es más práctico que, por ejemplo, la semana previa a este contacto o el mismo día me llegue un correo electrónico y me, y me, y me esté informando que ese contacto está activo. ¿Eso qué significa? Pues astrológicamente, eh, la probabilidad de acción de lo que ese contacto en el inventario natal esté reflejando. Entonces, esta es una característica bien, bien interesante. Bueno, esto es. conocernos es así de simple, esto es una versión beta, beta significa que está en desarrollo, está funcionando, eh, pero ya la quiero dar a conocer y por eso estoy compartiendo este video, porque necesito hacer pruebas en caliente, o sea hacer pruebas en caliente esto es, ya aquí el concepto de desarrollo de software cambia, ya aquí no estamos trabajando en un ambiente de escritorio, ya aquí estamos trabajando en web y esta es una aplicación que fácilmente pueden estar accediendo varias cientos de personas al mismo tiempo. Entonces eso requiere unos, eh, eh, unos requerimientos técnicos bastante poderosos. Actualmente esta herramienta está montada en un servidor compartido, en un hosting compartido. Eso significa que varias páginas están usando la misma máquina y cuando varias páginas tienen mucho acceso, pues puede ser poco lento el proceso. Entonces esta, esta es una aplicación que debo migrar, o sea, que debo trasladar, que debo ubicar en un servidor dedicado o sea un computador únicamente dedicado a esto, es un computador que tiene que estar conectado las 24 horas a internet, los 7 días a la semana los 365 días del año y esto es un costo eh, técnicamente alto pero es viable ahorita lo que me interesa es eh, financiar el proyecto y para eso pues voy a empezar a sacar una serie de promociones con todos los software que tengo porque este es un proyecto que la verdad me tiene muy contento, muy entusiasmado, surge a raíz de la experiencia con nuestro perfiles, entonces Este es un proyecto, es una herramienta web que va a tener un, los dos tipos de acceso. Un acceso gratuito y un acceso premium, por así decirlo. Ya en otros videos que voy a publicar vas a entender y vas a, a conocer cómo es esto. Pero el acceso va a ser muy económico. O sea, el premium va a ser muy económico porque es que tú vas a, a pagar por aquello que consumes. No tienes que consumir todo y no tienes que pagar todo. Entonces, esto era lo que te quería compartir. Esta es la nueva herramienta, por eso he estado tan callado y tan encerrado estos últimos meses. Pero bien, vale la pena y espero que si te llama la atención me hagas una retroalimentación, la uses, la conozcas y me ayudes a generar mucho ruido porque realmente eh, yo creo que hace algo muy útil para, para todos. Bueno, un abrazo. You are the only exception, you